Ha ha ha, hee ha! Acordión, a pesar del aumento en la cantidad de personas migradas que viven en la calle, los medios para dar a estas personas una acogida digna no se están viendo incrementados por parte de las instituciones. Para denunciar esto y alertar acerca de la vulnerabilidad de estas personas, colectivos sociales de Bilbo han convocado para esta tarde una concentración en Achuri, en la Plaza de la Encarnación a las 7 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Pepe Ruiz del colectivo Achuri Herrera para darnos más información acerca de, de esta concentración. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? Ah, a ra de agustio y milllas que bueno Pepe eh, cuéntanos un poco mmm, también el motivo de esta concentración han sido varias agresiones que han sufrido personas eh, migradas que vivían en la calle ¿no? sí en concreto a dos personas cercanas integrantes del colectivo de nuestro colectivo a herrera Eh, son Han sido, bueno, junto al racismo cotidiano institucional que pues las personas migradas, racializadas, tienen que vivir, en los últimos meses nos hemos encontrado con unas agresiones especialmente duras, especialmente preocupantes, que podrían haber tenido las dos desenlaces fatales. Eh, esto como colectivo nos ha supuesto... Pues en primer lugar, un momento de, de shock, de, de no poder creer y, y, y no querer creer lo que estaba sucediendo. Y en un primer momento nos hemos centrado en acompañar a estos dos compañeros que han necesitado desde bueno, pues, y siguen necesitando acompañamiento tanto psicológico como algunas operaciones en, en pues, pues partes que tenían fracturadas. Y una vez que esa parte se ha estabilizado un poco, nos hemos lanzado a, a contactar con colectivos, con agentes aliados para comunicar lo que sea. Sí, a ver, Pepe, te hemos perdido. ¿Sí? ¿Me oyes, Pepe? Te oigo. A, a ver, se había cortado un momento. A ver, ahora parece que se te oye mejor. Continúa a ver y eh, por dónde, es, dónde crees que se ve eh, eh, pues estabas comentando que se ha estabilizado un poco la situación eh, bueno a, a nivel de, de, de acompañamiento en el hospital supongo sí, eh, sí. Y, y, y psicológico y bueno ahora ya habíais convocado ¿no? eh, con, con otros colectivos aliados Estabais ya pues eh, pensando en darle otra dimensión ¿no? al asunto claro Una vez que la parte del acompañamiento ya se había estabilizado, nos hemos decidido a contactar con colectivos aliados para ya hacer una acción de denuncia y para trasladar tanto a los movimientos sociales como a la ciudadanía en general esto que estamos viendo. En nuestro caso, claro, tenemos el pulso de lo que sucede en Achuri y en las calles cercanas, pero nos podemos imaginar que eso está sucediendo también en otros barrios y nos parece algo lo suficientemente grave como para que pongamos el foco aquí y nos movilicemos en solidaridad y denuncia por, por las agresiones que se están sufriendo. Porque normalmente eh, desde el Ayuntamiento de Bilbao una de las prácticas comunes es eh, intentar expulsar a estas personas del centro, ¿no? Sí, eh, Nachuri, esto es algo que lo tenemos muy claro. Eh, de hecho, en el propio colectivo digamos que se fortaleció cuando empezamos a tener contacto con personas que hacían eh, su vida, incluso podían llegar a pernoctar en los alrededores del barrio. Esto nos hizo contactar con esta nueva realidad de personas sin hogar que, que eran vecinas de, del barrio. Fue así como empezamos a fortalecernos como grupo hasta el momento en el que el ayuntamiento decidió que esa realidad no podía estar visible, no podía estar en las calles céntricas Y de ahí vino la decisión de cerrar las canchas de Achuri, lo que supuso un desplazamiento de todas estas personas a las que no se solucionó su situación, sino que se les desplazó a las laderas de la Archanda, debajo del puente de Miraflores, a lugares ya no visibles, cortando a su vez también los vínculos que podían tener con vecinos y vecinas de, de Bilbao. Claro, el ir a lugares más alejados de los lugares céntricos implica unos mayores niveles de vulnerabilidad, un debilitamiento de las redes que pueden llegar a construir y, bueno, pues las agresiones que hemos vivido en estos últimos meses están atravesadas por, por muchos ejes, pero no tenemos duda de que el hecho de tener que pernoctar en lugares eh, poco accesibles, en lugares poco visibles, ha tenido que ver en esa sensación de impunidad Que han podido tener los agresores uh -huh. también eh, queréis denunciar que bueno a pesar de que se ha incrementado eh, pues de manera muy visible y muy importante el número de personas que e que viven en la calle la bueno los recursos que se destinan ¿no? a dar una acogida digna a estas personas pues no, no están aumentando No, eh, hace poco han salido datos oficiales. A pesar de que los recuentos oficiales sabemos que dejan fuera muchas realidades y que los números absolutos serían notablemente mayores, en los últimos dos años se ha hablado de un aumento del 144%. Eh, hemos pasado de 247 personas en 2022 hasta las 605 en 2024. Y, sin embargo, los recursos que ofrece el ayuntamiento no han aumentado Eh, no hablamos en una, una proporción similar, es que se han mantenido estables durante los dos últimos años. No se está atendiendo a esta realidad, incluso hemos visto retrocesos notables como… Eh, dificultar el acceso al Servicio Municipal de Urgencias Sociales, donde ahora mismo, para poder tener una cita, tienes que esperar tres meses a poder ser atendido. Cuando hace unos años esta realidad no era así. También hemos visto cómo se han producido recortes en las tarjetas de comedor, que antes una persona que llegaba a Bilbao, pues una o dos comidas podía tener solucionadas al día desde prácticamente su llegada. Y ahora mismo, de nuevo, eso se ha visto eh, recortado. Es algo que nos preocupa y a lo que el ayuntamiento siempre responde que ellos hacen mucho más que municipios que tendrían la obligación de hacerlo y que no están haciendo nada. Sin embargo, al ayuntamiento, el propio pleno Eh, le obligó a establecer los cauces para conseguir una red entre todos los municipios de más de 20.000 habitantes para conseguir hacer efectiva la atención en todos esos municipios. No se han dado pasos en ese sentido tampoco y el ayuntamiento sigue ocultando su falta de respuesta a este drama humano señalando a los municipios que no hacen tanto como ellos eh, deberían hacer. Uh -huh. Eh, Coméntanos un poco, pues, cuáles son, ¿cuál es la lista o cuáles son las reivindicaciones más importantes para esta concentración eh, de esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Encarnación, en Achur, en Bilbo? Sí, me, eh, me parece importante destacar que estas reivindicaciones han eh, sido apoyadas por más de 70 colectivos eh, de, de nuestro entorno cercano. Y esos 70 colectivos no solo se adhieren a la convocatoria, sino que han firmado una carta que presentaremos al ayuntamiento. Uh -huh. Para nosotros esto pues es un agradecimiento máximo, porque en el tiempo que llevamos desde Achullarrera... No habíamos conseguido un apoyo de estas dimensiones y vamos con toda esta fuerza a presentar nuestras reivindicaciones frente al ayuntamiento. Sabemos la respuesta que va a haber del ayuntamiento, sabemos que lo más seguro es que nos encontremos el silencio como nos hemos encontrado en anteriores ocasiones, pero sentir ese apoyo y esa sensibilidad en colectivos cercanos nos, nos llena de fuerza. Y las reivindicaciones las hemos agrupado en, en cuatro. En primer lugar, hablábamos antes del SMUS, eh, que no es posible coger citas razonables. Nos obligan a esperar tres meses para personas que están en situaciones de, de no tienen un sitio donde poder pernoctar, no tienen posibilidades de tener una alimentación digna y pedimos un servicio de, de, de cita ordenada, pero razonable, que permita atender las urgencias como lo que son, como urgencias. Sí. Mm. De nuevo, hablamos también de la Ley de Servicios Sociales, que para esos municipios mayores de 20.000 habitantes tienen la obligación de ofrecer una cartera básica de servicios a todas las personas que los necesiten, y sabemos que no se está cumpliendo. Por otro lado, que nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Bilbao, se ponga en comunicación con los municipios e instituciones necesarias para que esa Ley de Servicios Sociales del Gobierno vasco se cumpla. Basta ya de usarlo como cuartada, y de defensa del por qué no está ampliando sus recursos habitacionales o sus recursos básicos, eh, porque necesitamos que esos municipios exista una coordinación que permita el cumplimiento de los derechos. Y, por último, la última reivindicación, en realidad, es al vecindario de Bilbao, para que no compre ese discurso racista y de odio que vamos viendo como, por lo menos mediáticamente, va ganando terreno. Mm. Sí, y también el gobierno vasco, ¿no?, está, digamos, comprando ese discurso racista o odio, no sé, se podría ver, por ejemplo, en esa reciente decisión de publicar eh, eh, en casos de delitos la procedencia, ¿no?, de las personas eh, que se ven implicadas o este tipo de, de cosas tampoco ayudaría, ¿no? Para nada eh, claro desde los colectivos antiracistas ya se ha denunciado que esta práctica va en contra tenemos vuelta a perder pe vaya a ver ahora estás ya está otra vez sigue sigue desde sí desde colectivos anti racistas se, se ha denunciado ampliamente esta práctica y quiere impulsar la chancha. El, el origen no da ningún tipo de información acerca de la persona que haya podido cometer un delito y, sin embargo, se profundiza en la estigmatización de amplios colectivos por razón de origen o de racialización. Y que desde el Gobierno vasco se esté comprando estos marcos, nos introduce en una nueva fase en la que empezamos a ver cómo se altera la propia vida cotidiana fruto de ese... Eh, vendido auge de la extrema derecha, que en un principio eh, pues sonaba más algo abstracto y por distintos mecanismos empieza a tomar forma real y es verdaderamente preocupante. Pues Pepe Ruiz, desde Achuri, Herrera, te agradecemos toda esta información para Suelta la Olla, eh, aquí en la loguita más aspiratía. Y, bueno, si quieres recordamos eh, la cita de esta tarde, eh, hoy miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza de la Encarnación, si no me equivoco, ¿no? Así Con concentración. es. concentración. Sí. Es que ricasco, Pepe. Es que ricasco, plais? Miquel. Ahoro, que... ahoro.